Siguiendo a mi rebaño, ya si nunca os perderéis Siguiendo a los tres magos, y así nunca os perderéis. Siguiendo aquella estrella ya así nunca os perderéis.